¿Cómo le va, Julio García? Muy bien, muy bien. Muy buenos días para todas, para todos y para todos ¿Todo bien? Todo perfecto. Muy bueno, primaveral todo. Qué lindo volver a verlo aquí en el estudio de Radio Kermés. Hoy con una propuesta que tiene que ver con el testeo, con saber de qué calidad es nuestro aceite, cómo podemos comprender si los resultados a los que aspirábamos cuando comenzamos a cultivar Son los deseados y para qué sirve o no sirve ese aceite que producimos. ¿Estoy diciéndolo bien? Tremendamente buena tu introducción porque empezamos hablando de relajarnos, ¿no? Uh -huh. Que comúnmente es lo que conocemos de la planta. Lo que más conocemos es eso de la relajación y uh -huh. lo que conocemos es lo de la risa, ¿sí? Eh, pero son conocimientos bastante antiguos y bastante básicos y hasta hace muy poco no teníamos eh, buena información de... Este, o información de calidad cuando hablábamos de cannabis, solo hablábamos de relajación y de risa. ¿no? Al, con el transcurso del tiempo este, empezaron a aparecer estos efectos medicinales, ¿sí?, Este, entonces ya empezamos a dejar de hablar de la risa, de la relajación, del cultivo, del autocultivo, así, y ahora podemos a acceder a información más precisa y es sumamente importante uh -huh. este tener en cuenta esto de la determinación de los cannabinoides, de los fitocannabinoides y qué es lo que tenemos este en mano una vez que hemos conseguido o adquirido algún producto, este porque realmente necesitamos si queremos buscar un efecto terapéutico, necesitamos saber a ciencia cierta qué tipo de cannabinoides eh, tenemos. Lo escuché eh, fitocannabinoide y se me viene a Rodolfo Páez fumándose un caño, pero ¿qué quiere decir fitocannabinoide? Bueno, ¿Qué quiere decir? Es muy buena también la pregunta cannabinoides son los, los compuestos este que pueden estimular y ejercer un efecto biológico dentro del sistema uh -huh. este cannabinoide ¿sí? que tenemos todos los, los, los seres vertebrados, ¿sí? hay invertebrados también hay, eh, entonces todos los cannabinoides que, que se producen dentro de organismos se llaman endocannabinoides uh -huh. ¿eh? son los, los, los cannabinoides que produce el organismo, pero cuando los produce una planta son fitocannabinoides. Ajá, Entonces, cuando vamos a incorporar una terapia con fitocannabinoides con algún preparado, tenemos que saber sí o sí este qué tipo de cannabinoides tenemos, porque si no no vamos a saber qué efecto medicinal claro. va a producir. Claro, Entonces, no es eh, hacer aceite con cualquier planta para cualquier dolencia o patología. Por favor, por favor, hablemos un poco de eso, porque si no el cannabis en muchos casos va a quedar este va a quedar mal utilizado. Claro, va, o me pega mal, O va a quedar en un mal lugar, uh -huh. este justamente por carecer de buena información, este Y por no no seguir los, los pasos este que deben este, seguirse en cualquier tratamiento medicinal. Que Bien. tiene que estar acompañado por un profesional. Y lo más importante para el profesional. Muchas veces caen, en, en mi caso, mascotas. Y tengo este aceite, tengo esta planta. Uh -huh. ¿Y qué hacemos si no sabemos qué tiene? Claro. ¿Para qué me va a servir? Eh, entonces, eh, es como comprar un prospecto con una en blanco. Claro. Un, un remedio con la cajita en blanco. Claro. ¿Para qué va a servir? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Uh -huh. O puede ser que lo más probable es que no sirva para nada. Ahora, sí. yo tengo una planta cultivo hago mi aceite eh, cómo puedo probar cómo puedo saber qué efecto eso va a tener sobre mi cuerpo o sobre un animal eh, cómo puedo saber cuáles son las características propias de eso que yo produje hay alguna institución que se dedica a eso a saber sí, de qué está hecho totalmente siempre tenemos que buscar primero la composición saber qué este qué tipo de fitocannabinoides tiene uh -huh. este qué el, planta el, es el preparado o la planta porque se puede analizar si el preparado se puede analizar la planta uh -huh. o se puede analizar una extracción, ¿eh? Este, entonces ahí tenemos que saber qué tiene primero para saber qué para qué va a servir, ¿no? Y después tenemos también que analizar si tiene restos de pesticidas, si tienen restos de hongos, metales pesados uh -huh. o eh, hongos, bueno, ya uh -huh. lo había dicho. Este, y bueno, en eso estamos este eh, estamos avanzando mucho y las formas de acceso eh, a la determinación de, de, de fitocannabinoides también ha crecido muchísimo. no Entonces, eh, como es sumamente importante, es, es bueno difundirlo y saber que tenemos distintas opciones. Uh -huh. Y acá estamos hablando de opciones económicas, ex, econ eh, algunas un poco más complejas, eh, algunas un poco más caras, Eh, de uso industrial y algunas este, más de, de uso masivo. Si vamos a, a hablar de un, de un uso industrial, ya vienen este eh, máquinas uh -huh. este, que, que, que se venden, tienen un cierto costo, este que pueden servir desde máquinas individuales, portátiles, que de, son del tamaño de un celular, uh -huh. hasta má máquinas un poco más complejas, que pueden ser, por ejemplo, como una pava eléctrica. Uh -huh. Estamos hablando de... de, de de materiales de laboratorio que tiene cierto costo. Estamos hablando de en el caso de los portátiles son, son elementos que valen entre 800 o 1000 dólares. Uh -huh. Este en el caso de Pero que bueno, es como un, un microscopio más... una cosa así. Es es sí, lo que hace es un análisis cromatográfico, ¿no? tiene una cubeta donde uno tiene que poner este la la muestra. Y al cabo de un tiempo en estos casos estos dos elementos son electrónicos este tienen su costo pero bueno en este caso estamos hablando por ejemplo de, de, de asociaciones claro, que, que tienen de, muchos, clubes, muy, de clubes de cultivadores de cultivadores exactamente uh -huh. que tienen muchas muestras que tienen este cierto grado de precisión este a la hora de analizar eh, entonces bueno se pueden adquirir este tipo de productos también hay formas más económicas quizás un poquito más complicadas este porque requieren cierta destreza de laboratorio pero por 100 euros podemos importar algo que realmente llega en 10 días al país uh -huh. este y, y podemos et, hacer determinaciones en nuestra casa, uh -huh. pero si no nos queremos complicar la vida sí. si queremos dejarlo en manos de las instituciones que hace mucho que vienen trabajando de esto, uh -huh. mucho, estoy hablando de 3 o 4 años, 5 a lo sumo, la que habrá arrancado primero, tenemos muchas universidades en el país que, que han desarrollado este tipo de, de, de técnicas para determinación de fitocannabinoides y por eso estaría bueno si quieren anotar la Universidad Nacional de Rosario uh -huh. y su su facultad de Ciencias Bioquímicas, este tiene un servicio la UBA también a través de la facultad de, de bioquímica tiene su servicio de determinación de endocannabinoides la Universidad de La Plata también lo tiene y la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca también lo tiene y próximamente ya está casi este definido que, que empieza dentro de poco la Universidad Nacional del Centro también a a hacer ese tipo de análisis. Algo un punto ahí. Sí. ¿Cómo hago yo para enviarle a los muchachos de la Universidad Nacional del Centro, por ejemplo, o de las que menciona usted, que sí, sí. una muestra, como le digo, che, ¿por qué no prueban a ver mi es mi aceite. Es buena la pregunta. Lo que hay que remitir es un frasco de aceite, este y normalmente estas universidades lo que tienes cuentan con un kit, que para los lugareños es más fácil porque lo pasan a retirar, este, pero para quien vive lejos, claro. bueno, lo tiene que pedir por correo, entonces le envían un kit muy fácil donde viene todo detallado y, en, y uno lo rellena los datos, lo envía y tienen un costo. Esto antes de la pandemia en las universidades estaba costando más o menos mil 1500 pesos. Ahora post pandemia, este, supongo que los valores se deben haber actualizado, pero no son análisis que, que cuesten más de 2.000 2.500 pesos. Bien, ¿sí? Uno prueba su... hace analizar su aceite y ya ahí se queda tranquilo de lo que eh, va sabe, a consumir. ¿Qué tiene uh -huh. y para qué va a servir? sí ¿Por qué? Porque sea de, a partir de todas estas universidades que han hecho relevamientos en todo el país, han visto que el 60% de las muestras, ni más ni menos que el 60% de las muestras, o contienen residuos que no deben estar, pero en su mayoría casi todas contienen menos de un miligram por mililitro de cannabinoides. Entonces, la mayoría este son, son placebo casi. Son placebo, son fraude, ¿no? uh -huh. son, es este fundamentalmente por eso porque este las políticas la, las políticas estas fueron tomadas este por universidades públicas, porque al margen de la legalidad lo que se entendía de las universidades es que la gente tiene derecho a saber qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene. Uh -huh. Pero por sobre todo, quienes hacemos medicina con esto somos los que estamos más interesados uh -huh. en saber qué tiene o qué no tiene, porque si no directamente no se puede trabajar. Si querés saber qué tiene tu aceite, tenés que entrar a www.radiocermes.com en algunos minutos y la columna de julio, el Caño Gácea, ya va a estar colgada allí. Es importante saber qué consumimos, qué producimos y lo que estamos fabricando efectivamente nos va a dar resultados y es importante que sea también el Estado, las universidades nacionales quienes estén brindando este servicio cuando hay todavía un largo camino por recorrer.